Ratsa Leon, Lurre ta entzuleok. Hemen gaude bi ostegunero bezala estudiazkeko oinetatik, lurrari ahotsa ematen gaur bizilurreko kidea alazme. Aztean aurreratu genuen zertaz jango zen gaurko programa Kidekop proiektu alternatiboa aurkeztu nahi genuen baina arazo teknikoak izan direla eta urrengo programa baterako utzi beharko dugu Pen handia baina lortuko dugu elkarrizketa irratira ekartzea azkeneko asteetan, helikadura buru ospatu ditugu Euskal Herriko Campus desberdinetan. Gazteizen, unibertsitate ondoan dagoen, baratza bat ezagutu genuen, ikasle eta irakasleek ustiatzen dutena. Donostin, hainbateko eta erakundeekin, azoka agroekologiko, sozial eta eraldatzailea sortu genuen, baita leioako kampusean ere. Gainera, hiru Irukampusetan gure lurra, gure torkizuna erakusketa eta bide berriak dokumentala ikusteko aukera ere egonda. Momentu honetan, elikadura buru jabetza astea. Hamaitzen ari da leioako kampusean, TTIP eta helikadura buru jabetzari buruzko itzaldibatekin. Ui eskerrak eskerrakeman nahi dizkizuegu, ekintza hauek posible egin dituzuen guztioi. Mil esker... tik atzo arratsaleko 7 justizia eta elkartasun itzaldia egon zen Bizkaiko batzar nagusien aretoan Berta Isabel Zuñiga Cáceres, Berta Cáceres Heredia eta Rosalina Han egon ginen eta elkarrezketa bat lortu genuen Bertzak egin. tardes, estamos aquí en el Salón de Actos de las Juntas Generales de Vizcaya en Hurtado de Amezaga 6, en Bilbao. Acaba de terminar la charla de Berta Isabel, Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres y Rosalina Domínguez del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, de COPIN. Una charla de Justicia y Solidaridad dentro de la gira de Solidaridad-Justicia para Berta Cáceres que están llevando a cabo en Europa. Y hemos conseguido entrevistar a Bertha Isabel Zuñiga Cáceres, la hija de Bertha Cáceres, la eterna luchadora tras la muerte de su madre de los derechos humanos, y nos va a contar un poco cómo fue el asesinato de su madre y la situación que están viviendo actualmente en Honduras. Buenas tardes, Bertha. Empezamos un poco por el asesinato de tu madre, uno más de casi, casi de los que se producen a diario ahí en Honduras, ¿no? Y no sé si esto puede ser como un punto de inflexión, ya sea por la repercusión que ha tenido o por la, por la figura o... Sí, eh, bueno, nosotros sí creemos que es una especie de abordamiento de la situación que normalmente tenemos en nuestro país. Eh, pero eh, también eh, que demuestra el grado de eh, impunidad en el que operan eh, las empresas... Eh, el contubernio del, de, de la par, del, del gobierno la institucionalidad que participa en estas represiones también esto facilita el asesinato a través del sicariato o, o un asesinato pues muy fácil ya que también el grado de impunidad es muy alto eh, la, la, la realidad de, de los crímenes de la investigación de crímenes y asesinatos es muy baja y bastante ineficiente garantiza y permite que eh, los asesinos no solo materiales, sino intelectuales eh, hagan esto con total libertad. Eh, y nosotras pensamos que realmente no midieron eh quién, o sea, quién era ella, la trayectoria que tenía eh, y o sea, la minimizaron tanto y la rechazaban odiaban tanto que realmente no lo conocían. Sí, había una reacción nacional muy fuerte y también internacional, de condena a una persona bastante reconocida, esa creo que es la particularidad, que es una lideresa muy importante, una persona muy conocida en los movimientos sociales latinoamericanos y del mundo, y que cuando se el asesinato, que ella teniendo medidas cautelares, Y todo esto pues realmente produce una sensación de indignación de qué es lo que está pasando en Honduras, porque no hay ningún control. Ha habido cuatro detenidos esta última semana, ¿no? ¿Cómo veis esto? ¿Lo veis como una reacción de algo que, que habrá que hacer o más como una como una investigación que se puede que puede llevar a, a algún sitio? Pues dice que realmente la la presión internacional está haciendo que Que, que haya una investigación, sin embargo nosotros como familia no nos consta si realmente los procedimientos se están haciendo como deben, porque hemos sido excluida del proceso de investigación desde sus inicios y este que no sabemos si realmente se ha profundizado en la autoría intelectual a todo su nivel. Eh, ya hay otros eh, experiencias en Honduras de que se sacrifican personas que están involucradas de alguna manera pero nunca se llega a la verdadera cabeza de la responsabilidad primero porque en este proyecto está metida una de la familia de la oligarquía hondureña que es obviamente poderosa que es la familia tala y también un, una persona que es de la inteligencia militar que estudió en la West Point que este, o sea, no creemos que esas personas, o sea, que sí si esas personas estuviesen implicadas porque son también dueñas del proyecto. Jamás se la llegara a tocar a través del, del, de una investigación gubernamental. Nosotras seguimos manteniendo nuestra desconfianza con respecto a la investigación que realiza el Ministerio Público, quien es la instancia que se encarga en Honduras de hacer las investigaciones criminales. <coughs> Por varias situaciones, nosotros denunciamos irregularidades, eh, denunciamos también eh, el que se nos excluyera en proceso de investigación sin que haya un basamento jurídico para hacerlo. O sea, hay países que sí lo tienen, pero en dudas no es el caso. Y por haber sido una institucionalidad, no solo el Ministerio Público, sino el Estado hondureño, de haber sido cómplice de la empresa desde el principio, Y de haber participado en la persecución, el hostigamiento y la judicialización a mi, hacia mi mami cuando estaba viva. Entonces, no creemos que esta misma institución realmente pueda garantizar este llegar hasta a eso, a a agotar realmente a los autores intelectuales materiales, pero también tememos que condenas o eh, se le puedan dar a estas personas, ya que mm -hmm. en otras a veces se capturan O sea, les dan unos años luego los liberan eh, y sobre todo o si sea, hay un militar que es un mayor de las fuerzas armadas mm. involucrado, que ellos tienen bastantes privilegios en mm. cárceles especiales eh, y a la final o sea como que se les va reduciendo muchos años entonces nosotras seguimos por todo esto y ya que hay una investigación y si ellos dicen que han hecho todo también como es a la Comisión Independiente de Investigación a través de la Comisión Interamericana, que supervise los procedimientos que se han hecho para ver si realmente se han hecho con la experticia necesaria. porque bueno pedís la investigación de la CID pero habéis rechazado la de la OEA? ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque primero eh, la OEA que quiere hacerlo a través de la Misión ante la Corrupción y la Impunidad prácticamente no existe, no tiene ninguna estructura, no existe. Segundo, es para fortalecer la institucionalidad hondureña y nosotros no confiamos, o sea, no hay no hay confianza y eso ya no puede permitir creer en la investigación. El otro tema es que ellos ofrecen un juez o fiscal de lo penal y nosotros queremos una comisión interdisciplinaria. Pero también porque la MASI no tiene ni el mandato ni las facultades para hacer una investigación de este tipo. Es a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la instancia especializada para tratar el tema de violación a derechos humanos, pero también tiene la experiencia de haber creado una comisión independiente para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Nosotros seguimos apostando a una comisión independiente para que este pues podamos confiar en lo que eh, se investigue y si no pueda seguir avanzando en el tema de la investigación. Porque no es una cuestión nosotros sepamos de venganza ni odio, no, al contrario, es una cuestión de que sabemos que en un país donde no hay justicia, donde la impunidad es tan grande, garantizar que este crimen no quede impune significa también poner un alto a toda la muerte Eh, y a toda esa libertad con la que le decía que, que se realizan estos crímenes. También aclararle que este, la Comisión Interamericana ya ha ofrecido públicamente su disponibilidad de crear una Comisión Independiente y uh -huh. entrar a participar para el caso de mi mamá. que en la Gira Europea, la Comisión Europea ofreció su financiamiento para la Comisión Independiente, que ya hay una serie de personas que quieren participar en la investigación Eh, Personas bastante destacadas eh, y de varias especialidades uh -huh. Entonces que prácticamente lo que hace falta es que el presidente de la república haga una solicitud a la CIDH para que empiece a funcionar como tal la comisión independiente eh, Nosotras creemos sin embargo que lo de las detenciones revela el hecho de este Primero el involucramiento de la empresa que eh, otro que fue ex jefe de seguridad de la empresa, eh, un militar activo y un ex militar, o sea, que hace un militar participando en este hecho? O sea, eso demuestra lo que nosotros también denunciamos al principio, de eh, la participación de agentes estatales en el crimen. Por eso nosotros también creemos importante la Comisión Independiente y la Comisión, cancelación inmediata y definitiva del proyecto Aguasarca, o sea, ya está vinculado al asesinato de mi madre, sin embargo sigue trabajando como si nada hubiese pasado. Claro, porque ahí no, no será el único caso, ¿no? Empresas con grandes proyectos, empresas extranjeras, ¿cómo, cómo actúan? Bueno, yo creo que eh, el proyecto Aguasarca, que como usted bien lo dice, es uno de los cientos de concesiones que se han dado, proyectos que se están desarrollando pero creo que condensa toda la conflictividad y todos los eh, fenómenos en un sentido negativo, o sea, los problemas que puede generar un proyecto hidroeléctrico instalado bajo la fuerza, la violencia, la clara violación a la consulta previa, libre e informada, pero que forma parte de numerosos proyectos, no solo hidroeléctricos, sino que también mineros, que se dieron en el marco del golpe de estado del año 2009, que es donde realmente comienza todo esto. Entonces, eh, lo que vemos es que este proyecto viola la consulta previa, libre e informada, pero que tienen la protección eh, de eh, la institucionalidad hondureña, que desde siempre eh, protegió al proyecto, y funcionó para eso, para velar por los intereses privados de la empresa, nunca para para garantizar eh, los derechos humanos, ni para ver qué era lo que estaba pasando ahí, porque desde sus inicios fue un proyecto violador de todos los derechos que podía violar. Eh, Sino y Hidro, que es la estructura de represas más grande del mundo, y financiado en parte por el Banco Mundial. Con el asesinato del líder indígena Tomá García, en el año 2013, eh, Sino y Hidro y el Banco Mundial se retiran, Sinoidro incluso hace una carta diciendo que ellos se retiran porque la empresa suscita un conflicto. Sin embargo, eh, cuando se van estos, de DESA, la empresa dueña del proyecto, busca financiamiento y es financiada por el Banco de Desarrollo Holandés, el FMO, el Banco Finlandés, el FinFund, el Banco Centroamericano de Integración Económica y sigue participando la empresa Siemens y Ivoid Hidro. Entonces... Eh, ¿Por qué estos bancos eh, participan en, un, en este proyecto que desde el principio ya tenía conflictos? Del que mi mami, antes de que hicieran el contrato en el año 2014 con la empresa de esa, les escribió cartas diciéndole que no se metieran a financiar el proyecto, porque era un proyecto violador de derechos humanos, les mandó cartas, no le respondieron. Les volvió a mandar cartas y les anexó incluso más información. Y ellos lo que respondieron es que ella como que no debían reunirse con ella. Hasta que este ella cuando fue una misión del FMO se los encontró en un hotel de casualidad y les dijo, o sea, que que que estaban, eh, que por qué no se habían reunido con las comunidades afectadas ni con la gente de Copín, es ya que era una misión para cerciorarse de cómo funcionaba el proyecto. Y ellos dijeron, es, usaron excusas ridículas, totalmente ridículas. Al tiempo mandaron a una misión supuestamente independiente como la que quieren mandar hoy para eh, que investigara si era verdad que había conflictos. Eh, el COPIN le dio documentos, testimonios de personas afectadas. Nunca se supo el informe que produjeron, entonces nosotros el día de hoy no sabemos si es que los bancos realmente no sabían o lo han sabido, que eso lo hace todavía más delicado. Eh, y... Eh, Creo que con la suspensión temporal que han anunciado, eh, lo único que dicen es que están presionados porque ellos ya sabían de esta situación. Tuvieron que esperar para que una muerte como la de mi mami, que ha resonado en el mundo, para decidir una suspensión temporal del proyecto. Y este nosotros le, a, nos reunimos con ellos en la visita Finlandia y a Holanda. Después, ahora en la visita de esta organización. Sí, ahorita en esta Ajá. gira. Y lo que nos di siguen diciendo es lo mismo de siempre. Incluso han hecho un video diciendo que es un proyecto respetuoso de la vida, de bajo impacto ecológico, de bajo impacto social. Entonces no entendemos cómo con toda esta situación tan evidente y clara siguen diciendo eso, siguen defendiendo a la, a la empresa. Y nos parece una irresponsabilidad de su parte. Eh, nosotros les dijimos que tenían que suspender definitivamente sus fondos Eh, porque habían hecho el contrato con una empresa corrupta que había llevado la militarización eh, la corrupción de autoridades eh, locales el soborno de autoridades locales el amedrantamiento a la comunidad el uso incluso de prácticas paramilitares o el pago a sicarios y que no podían tener un contrato con una empresa de este tipo y ellos dijeron que no, que ellos estaban ah, que, que, que, que triste nuestros testimonios eh, pero que ellos que éramos la otra parte que escuchaban que no sabían quién eran que los que le decíamos la verdad, pero nosotros dijimos, o sea, usted no le parece que la muerte de cinco personas en el marco de la lucha contra el proyecto es suficiente evidencia para que demuestran la situación y ellos no nos contestaron realmente